para que tú lo puedas volver a escuchar, para que le puedas echar un vistazo el día que más te guste, a la hora que más te convenga. Aparte de ello, vas a poder leer las noticias más destacadas de la semana en lo que se refiere al mundo de Euskal Herria musicalmente hablando. También te damos a conocer la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y música. Todo ello lo he dicho en la página de este tu programa, en las redes sociales, en Facebook.com Facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia 90 minutos tenemos por delante para compartir contigo todo lo relacionado a la música de Euskal Herria Ya que hoy lo vamos a dedicar solo a la música No tenemos entrevista, no tenemos noticias, no tenemos agenda de conciertos Así que van a sonar durante estos próximos 90 minutos Entre otros la formación de Nafarroa Sonic Toys, una banda que nació en agosto del 2011 y que hace poquito han publicado su primer larga duración Escucharemos uno de los temas incluidos en ese su álbum También escucharemos a la formación de Tafaya Jaleo una banda de Pum Rock Que nació hace tres años y que han editado hace un par de semanas Lo que es su primer larga duración titulado democracia Aquí en Euskal Música escucharemos dos de los temas incluidos en ese primer larga duración También entre otros sonará la caña y la fuerza de la formación Anestesia Con su álbum Circúltica Espiralera ¿no? También sonará Vicio o por ejemplo también sonará el primer larga duración de Unseter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 Si te parece vamos a comenzar el programa de hoy de Uscal Música y lo vamos a hacer con la formación Sonic Toys una banda que nace en agosto del 2011 cuando sus tres componentes decidieron dar forma a las ideas que el vocalista y guitarrista Alex Sanz había ido perfilando Así comienzan a trabajar e investigar en una propuesta musical desde el prisma de las tendencias más contemporáneas Su estilo se adentra en el rock con canciones de clara vocación melódica y estribillos que conducen irremediablemente a bailar Su primer disco de larga duración autoeditado, que sale al mercado bajo el revelador nombre de rock, sirve para sentar las bases de lo que será un estilo muy personal y mediante el cual se produce el tránsito del inglés de sus primeras demos a la lengua de Cervantes. Con este LP se producen numerosas apariciones en directo, entre las que destacan el concierto joven del Día de Nafarroa, la participación en el Festival 360 y el recital ofrecido en las fiestas de San Fermín para 10.000 personas. Entre los artistas que han compartido escenario con la banda, destaca Sacan grupos como Andrés Calamaro, La Fuga, Bongo Botraco, Rulo y la Contrabanda... Corizonas y Hueco entre otros Tras una vuelta al estudio durante el año 2015, en el presente 2016 publican un plan mejor que sale bajo el sello del Dromedario Records, con este LP se confirman todas estas buenas sensaciones que había dejado con el disco debut presentando 11 canciones que recogen lo que el trío entiende por música rock, un rock maduro, grande melódico y sin complejos de este nueva larga duración segundo larga duración para esta banda navarra Sonic Toys, te vamos a extraer el tema Lobo en la Ciudad. Con ellos comenzamos el programa de hoy de Euskal Musicas. Estaba sonando uno de los temas incluidos en el segundo larga duración para esta formación de Nafarroa para Sonic Toys, el álbum titulado más concretamente Un Plan Mejor, lo que escuchábamos, el tema Lobo en la Ciudad y nos vamos a hasta Tafalla. Nos vamos con la formación de Punk Rock Jaleo, una banda que comenzó hace tres años aproximadamente y su primer trabajo fue Tu Infierno, un CD compuesto por ocho temas. Ahora en 2016 regresa con nuevo material, un disco más completo compuesto por 11 temas, uno de ellos en euskera. El disco lleva por título democracia una banda compuesta actualmente por Dani a la batería, Leple a la guitarra y coros y Lanas al bajo y coros. Nos introducimos en este nuevo trabajo, Demacracia de la formación de Tafaya Jaleo y de él te extraemos los temas Zapalduen en y Navegando por el Mar de la Locura. Sonando esta joven banda de Tafaya Jaleo con este su primer larga duración De Macracia Lo que escuchábamos Los temas...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 Lesotirá y, y En 2013, el dúo autoeditará el disco Dena Es, Denean Eser, sonidos y textos con cierto sabor melancólico. Los directos, en cambio, contienen humor y más ritmos. Pronto, el dúo se replantea sus necesidades y surge Beira en quinteto y rockerizado, Igor, guitarra, John voz Urchi Bajo, Gary Guitarra, y Mikel batería son los que componen la banda. En 2014 la transformación del grupo propiciará que salgan nuevas canciones y que el segundo disco estuviera brotando. Beira ha grabado este segundo larga duración, Margotuberria, durante 2014 y 2015 en los estudios Ame de Mutriku. Beira con este álbum titulado Margotuberria Tiene unas letras bien construidas y cuidadas, a las que se les une melodías brillantes y ritmos variados. beira es verso y música, versos musicalizados y lados finamente. Eso es un poquito lo que es la discografía de esta banda y un poquito la biografía de la banda beira desde 2006 hasta este año 2016, donde han publicado este segundo larga duración Margot Tuberriac y de él te vamos a extraer los temas Nire Buruari y el tema Sardadila Calabasan. Música ke okay. zun bebe antzerki bete maidasun otsokutiu nau cholastana otso señala un día do son señala un día Duzun son pidermano nen obsesioa ba betiko hoten lehen goaren ezberdine da bere bizar tabibote maiz aur galduen bilaibiltzen da ta izan du unaiko zorte diak ingo balitz piterpaniata giltzapetu Zorren batzuk aurrizatea di Goizegi utzi diote Goizegi utzi diote Behiaren begi marroiak dira Esperantzaren di izti Nerudan poema romantikoak guztiak Dakizki, lengo antiantiago ribatekin Kapatuziren bizkin Xenarrak bulta ditzen dio maiz Ta kolpatzen du portizki Noiz bihurtu zen piztia printze Ta printze the yeah. Bituriko, endorfinaren ahantzezpen Lotie derrak jadanik ez du Ipuginetan sinesten Ta saiatu da etxean zeuskan Piluladenak iren usten Oti ederrako man sartu da Naizia hain ederra ezten Horain amets ez egitearekin Besterik ez du amesten Besterik ez du amesten Telebistako erdu argal Aldizkariko dihiskurtxo Edur nezurikomuntazaren Ertzean da begila uso Argaldu nahiak bere haragitan Guzdia bihurtu dutxo Gizpiluetan hainezaguna Ez zailon Perxona duzó Norderrengu Koneske que derrela Ispillutxo Ispillutxo Ispillutxo Pues ahí estaban sonando dos de los temas, incluidos en el segundo larga duración para esta formación para Beira, el álbum Bargotu los temas Nire Buruari y el tema Sardadila Calabasan, y ahora nos vamos a ir con un poquito de caña, nos vamos a ir con un poquito de contundencia, nos vamos a ir con Anestesia, un grupo tan renombrado en la escena de Uscalerria, que está de vuelta, tras 26 años de andadura y 9 desde que publicaran su último disco, el Cuarteto de Zarauz ha preparado 13 nuevas canciones pocas presentaciones le hacen falta al grupo que con este último, y Lleva nueve trabajos de estudio, dos maquetas, anestesia cerebral y moralidad, unp Toki Berean y cinco LP CDs. Gorrotuaren Autsa en 1993, Eranchun en 1995, q en 1997, Ultracomunikatsen en el 2000 y el primero editado por Bomberenea y Kinchak y Terapia en el 2006. Circultic Espiralera es el nombre de su último trabajo, formado por 13 canciones que ha sido grabado en el estudio Fidelena de Zalauts. Aunque hay que decir que habrá varias maneras de realizar la compra del disco. Por un lado, se puede eh, hacer en la página web de Bomberenea, bomberenea.com, en su apartado tienda. Otra opción es acudir a los directos que ha comenzado ya a dar desde hace unos meses Anestesia en el stand que suelen instalar. Y además, el disco estará disponible en diferentes tiendas de música. Anestesia ha vuelto y lo ha hecho con caña, lo ha hecho con fuerza, lo ha hecho con circultica espiralera y con temas como R o Noraño vs Nondik. La caña, la fuerza, la garra de esta formación de anestesia Que vuelve a la carga en 2015 Con este nuevo larga duración Circultic Espiralera Banda de Salaus que regresa, lo dicho Con esa caña, esa fuerza Que pues le caracteriza a esta banda Y nos vamos ahora Con Governors nos vamos a ir Con un álbum en directo, ya que Governors Ha cerrado un ciclo de grupo Con la presentación de este nuevo álbum Governors fue puesto en marcha durante 2006 en Arrasate, Guibuzcoa Y la excusa intención era no perder Su enlace con la química de los ritmos crudos Governors contiene una buena Dosis de serotonina para guardar La fuerza de las canciones en el sistema Nervioso. Governors grabó Su quinto disco, Sugar de DVD Y CD, en la sala Santana 27 De Bilbo, el 24 de enero del 2015 y hay que comentar que las mezclas y producción del disco se han efectuado en los estudios IGAIN también comentar que entre los músicos invitados en este concierto en directo están Aitor Antruejo guitarra en los temas Galdutako, Lastanak Suloan y Uneak Narua Gaincha que dejó la voz en el tema Yenaren y Ribarrea Surinia Hidalgo, que canta en cristal Colpatuac. Y hay que comentar que el diseño gráfico lo ha realizado Gorka Zubizarreta. Gobernors con este quinto álbum, integrado por DVD y CD, que se ha grabado en directo con el título de su carayán,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 Sugarayan, grabado lo dicho en la Sala Santana 27 de Bilbo 24 de enero del 2015 Y nos vamos a quedar con los temas Vértigo y a tema llenaren y Ribarrea Con la colaboración en las voces de Naroa Gaincha de Vértigo Pues ahí está, la música de Gobernors en directo para cerrar un ciclo y para descansar hasta 2017. su ahí en el álbum, álbum CD más DVD, los temas Vértigo y el tema Llenarén y Ribarrea. Y nos vamos con la formación Vicio, nos vamos con el álbum titulado Videac Caminos. Es el segundo trabajo de Vicio que vio la luz en septiembre y es que paso a paso el grupo de Lapurdi se abre camino. Vicio reúne esta vez 16 temas en los que rima rima y verso a verso recorren la profundidad de los sentimientos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 Mazte, gazte bat zein Aske, bizi zen non bait Bere buruare jabe Ezkate ez xare ez Hortitzeko asmorik gabe Biliatzen zuen nor bait Denen onerako Nor nahi entzuten zuelako Entzuten zuen nor naik Boza zuen ekipaiak eta bere bizi Erakasten zien zer, baiti bilera mantxoan Gaur hemen atzoan, jakintza babesu eta humiltasuna altzoan Bede barne mintzoan, arreta ezarriz Onartu zuen tirriz, behar zuela joan sartu zen basoan, paisaia lausoan, pausoan Indarrak eta izarrak soan Zu zen biratu, adaskak diratu Senak gidatu, zuen gau osoan goizean berean Aran unes natu zen ondartza barean Egun erosorten gara idatzi zuen arean Ezabatuko etzena urren marean, Berriz barne deidera uste kabean Segitu behar zuela aurrera ondartzalde batera utzi eta kolbera Topatu zen pareta erraldoi baten parean erregela, saiatzea dela, argi dago baseeki dela, hogei metroko traba batzego elekuan, berak ikusi zuen, aukera itzela zango bi eskubi hotz burta bi hotz eskalatzen, Hasi zen horrela, pestta ez eginegan lortu zuen bere era inrkez baiitz oneerran ezinnezkoa zela. Paeta pasata, alda baietiz, Etxe bitxi edina zen herri batera iritiz. zen gerturatzen. Eta xarreran nilerri ikiki bat bazen Aizea ufatzen alde guzietan Baina berakibili nahi zuen bertan pasa zuen apteka eta tarteka Begirada pausatzen zuen hilarrietan Lehen ean nikel bizizan zen zortzi urte Pentsatu zuen batzuk zorte txarratute Bikarrenean anela urte bi hilabete Pentsatu zuen bizitza ez dago merke Irugarrenean jon bi urte bostegun Pentsatu zuen Zekrutela dugun ikusirik zer zuen bere begien bistan Uste zuen maldizio bat bazela erriskan Xoko batean agure batzekoen Kaira esku artean zadeus galdetu baino len Eran zunzion zula saineska Etzaitekezka maldiziori kezta Hemen denek jasotzen duguli buruska bat Amari urteak bete ondoren Patentik jartzen duguz ergatik zorion txugaren Bestetiko zamenaren demora zen izan Den. Izan litek ebidaia urruna Izan litek ezer bai girauen maita xuna. Lagunekin plazerrez pasatako eguna Zu haure gozatu eta gozara ziduzuna Horrela deneri gugo gora, gogora Pertsona bat noiz egon den gustora Hilarrian gozamenen batura iratziko da Hori baita benetan bizitako denbora. Hortuan konturatu zen, hain zuzen Inor ez dela nornai Toriona ondoti pasatzen dela egon eskero zai Aureak errantzi on gian ezin zela bizi bere batuaren gerizan, Iletzen inorretzela ego bizitzan da hain ithil zila, naitza ez biziki izan. Hor arte bilattzea zen bere helburua atxeman zuen bere burua. Ongi eza dutu eta etzen da mutu, segundu bakolza ko zamen bihurtua zala zi murtu zitza jo bezala berak ere hala bizitza agurtu, berehillarrian jartzen da Omen du, ukei okay, urte bidegun talau minutu Lehenago gutiki garo duten pareta horren beste aldean Ilarri bat dago Tabertan jarzen du zu, eta zu zuzara ez beste inor Zukera baki, zertzen baki, jarri nahi du Gaito <tune> Beraien de fentsa eginez eta mineza berasten da pentsa Erriskaz erriska egiten dute konkista Bizitzen malabarista da erri imperialista Erdizka kondatzen dena esin izdu Irudimena piztu eta itzali telebista Amoruz jantzi bihotza kantzi eta erantzi gizatasuna Zenbat eskasi duten ebatzi eta ebatzi askatasuna dominetan Izenak jarditzaten berea ez dena Artzen duenak berea dena ez du ematen Gaudianaria botar biartiroka Aurrez jota dago nari oka Arria kontra nixila kalde kalderi gabe Egin borroka zein daba el buru mota Bezkita edo azoka Angasartzen duten mundua beraien eskudagota Bekti gainetik egon nahi Bera egin erran, bera egin erran, beti gainetik egon Nahi! Beti gainetik egon nahi! Bera egin erran, bera egin erran Zigerrian baldin basina, imagina eragina Gatazkak sortzen duen nina, zen batoar du Burru, zagilean dia diegon abi Asmoak argi, eskuak arbi, da gerra zikina Daukagun bizikalitatea, ona eta betea Laguna ez azula uste, parte de urten gaituzte Lehen munduko hiendeak duen ongizatea Hirugarren munduko gerlek mantentzen dute Jaengo izan aiko luken, espezie bat gara Munduan denaren jabe izateko beharra Zidiak irak estrategia militara Zeharkatuz ta zampatuz bizitzaren marra Agintarien altzoan gorrotuak gulunka Telebista ikusi eta irratia entzunta Isoztuta geiratzea ezote da arrunta Tabakarrik ikusten dai zedergaren punta Beti gainetik egon nahi Beran nien erran, beran nien erran beti gañetik egon Nai Beti gañetik egon nahi Beran nien erran, beran beti gañetik egon Nai Después de escuchar dos de los temas incluidos en el álbum Vicio, ese segundo larga duración Videac, más concretamente los temas Visicha Codemora y el tema Urribelcha Nos vamos con la formación Garilac Ogeitasei, una banda vizcaína que inician su andadura como grupo de romería amenizando fiestas populares a finales del 2011 En poco tiempo en Vizcaya consiguen gran renombre ya que sus directos son un fogonazo jovial, Elas en Enrico Gajac. La banda Garilac Ogeitasei está compuesta por Joanes Garmendi Albajo Leilchu Jiménez a la batería y percusión, María Lazcano a la voz, en Eco Benito a la alboca y al bocote y Iker Álvarez a la guitarra coro y teclado y Kyosu Elordui a la trikitrixa. Hay también que comentar que María Lazcano, la vocalista de la banda, ganó los certámenes de Euskal Herria de 2009 y 2011 de Aur Cantari Chapelketak. Gorilak 26 ha estado en los estudios Arrións de Basauri para grabar este su primer larga duración Adrenalinaren Sain. Gorilak 26, grupo vizcaíno de Romero, editas este, este su primer álbum Adrenalinaren Sain Con seis canciones más el tema Mende Lauren, como bonus track Compuesto por la comparsa Bilbaína Eguski Saleak para su vigésimo Quinto aniversario Garilac Ogeitasei reúne unas canciones De puro tinte rockero pero siempre Con la máxima de poner en el plano Más alto tres instrumentos autóctonos vascos como son La triqui, la alboca y el albocote Para conjurar sonidos de la tradición Musical vasca con ritmos de rock y así promulgar en los escenarios la cultura tradicional de Euskal Herria con eclecticismo, fiesta y compromisos diferentes. Nos vamos a introducir, pues, con este primer larga duración de Garila Kogaitasei y de él te vamos a extraer los temas Choco y Luna con la colaboración de Xavi Solano a la voz y la triquitrisa y el tema Persona Nice. Esa tuta bomba Bia orpegi dauzkadala, bat azagutzen duzun arren Beste batez iztiten da, gauetan izaten Ahí está sonando la música festiva de esta formación de Garilla Ogeita Sei, una banda que iniciaron su andadura como grupo de romería, amenizando fiestas populares a finales del 2011 y que ahora, bajo el sello Vagaviga, editan lo que es su primer álbum titulado más concretamente Adrenaline Arensine, Y ahí estaban sonando los de los temas Choco y Luna con la colaboración de Xavi Solano A la voz y a la trisha Y el tema Persona Nice Y nos vamos ahora con el sello discográfico GOR, ya que el 23 de abril Van a hacer una fiesta En la sala central de Iruña, con motivo, lo dicho De su vigésimo quinto aniversario Ya que GOR en este año 2016 Celebra su vigésimo quinto aniversario De la creación como sello discográfico Un álbum, 25 canciones en euskera Y 25 en castellano, una canción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 como puede ser Berrich Arrak o como puede ser, por ejemplo, también Esian, entre otros grupos. Nos vamos a quedar con las 25 canciones en euskera y de él te vamos a extraer los temas clásicos donde los haya, Eskisu, Agur de 1993 y el tema de Econ, recordando ese tema, de su enchat del 2002. <risa> Ezai zuzen hartu roko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 Y con el anuncio de la fiesta del sello discográfico GOR, ya sabes, el día 23 de abril en la sala central de Iruña, con un montón de grupos, con un montón de artistas y, por supuesto, celebrando ese 25º aniversario del sello discográfico GOR, os vamos a decir adiós, recordarte que hoy hemos escuchado en el programa Euskal Música, durante estos 90 minutos, a la formación Sonic Toys con ese tema titulado Lobo en la Ciudad, Tema que está incluido dentro de lo que es su nuevo larga duración Un Plan Mejor. Nos hemos ido hasta Estatafaya para disfrutar de dos de los temas incluidos en el primer larga duración de Jaleo, Zapaldu en Eredua y Navegando por el Mar de la Locura, incluidos en el álbum democracia Macracia. También hemos escuchado a la formación Beira, Anestesia, Governors, Vicio, Galilac o Geitasei, Y nos hemos introducido en el sello discográfico GOR, en ese álbum GOR 25 años, 25 canciones doble CD y del álbum en euskera, hemos extraído los temas de Eskisu Agur y de Econ Suenchat y nos vamos a ir con el primer larga duración para una formación de euskalería nos vamos a ir con la caña y la fuerza de la banda Unset, una banda compuesta por Patricia a las voces Marty a la guitarra, Will al bajo y Arcos a la batería un cuarteto que ha publicado recientemente su primer larga duración y de él te vamos a extraer los temas Agais de Qual y The Holy Way recuerdan que Euskal Música vuelve dentro de 7 días para compartir contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en Euskal Herria desde las novedades y hasta los temas del recuerdo, hasta entonces un saludo a Gur tia.